Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas, toda la gente y toda la banda que está aquí. Este es su programa El Aerópago. Eh, les, doy, les doy las gracias por, por estar escuchando y qué, en qué consiste el Aerópago? básicamente. Bueno, lo que vamos a tratar aquí es que la, la propuesta evangélica que quizá todos conocemos, no, ya sea por por tradición o porque si no los han inculcado, no. Estamos hablando de la religión cristiana. Eh, No solamente es una propuesta que se va a quedar en los límites de lo teórico Sino también vamos a ver cómo esta propuesta se puede poner en crítica y en diálogo Y de tal manera que pueda servir para, para las problemáticas en las cuales estamos viviendo actualmente eh, Mi nombre es Israel, eh, el programa lo componemos su servidor y también mi amigo Héctor Que por razones de fuerza mayor no puede estar entre nosotros Pero el día de hoy nos va a estar acompañando también mi compañero Elios Así que les doy la más cordial bienvenida. Este es su programa, El Aerópago. Elios, ¿quieres decir algo? No, pues nada más para saludar a todos los compañeros que nos están escuchando y eh, invitarlos a seguir esta propuesta como una forma de poder expresar nuestras formas de pensar, nuestra propia participación con respecto a… distintas creencias y argumentos que pueden surgir desde nuestra propia concepción ideológica. Entonces, pues, esta propuesta nace de la idea de poder cre crear un diálogo entre todas las ideologías, todas las per perspectivas para poder concluir en soluciones, bueno, tal vez no soluciones, pero sí objeciones que puedan generar un diálogo constructivo desde distintas laterales, por así decirlo. Claro, y la intención aquí no es tanto de que eh, piensen que es un programa para convertirlos a alguna religión o algo por el estilo, porque no es la intención. La intención es precisamente llevar toda esta carga tradicional que hemos traído, no, como mexicanos quizá, como miembros de una familia cristiana o católica o de cualquier religión, y que a lo mejor hay cosas en nuestras creencias, en, en nuestra forma de pensar que no entendemos muy bien como para qué o de dónde surgen, O, o si bien tienen alguna utilidad o si bien pueden servir para algo ¿no? que, que de, la, de las cosas que vivimos cotidianamente. También la cuestión aquí es que, que cada una de las posturas ideológicas ¿no? eh, se respeten, ¿no? el programa también tiene la intención de, de por medio del diálogo ¿no? converger puntos de acuerdo, puntos de vista diferentes, de tal manera que podamos darle propuestas ¿no? de solución hacia tantas y tantas cosas que pasan constantemente aquí en nuestro país, en nuestra comunidad, y que la propuesta evangélica no solo se quede en el rezago también ¿no? del prejuicio, sino que también tenga esta apertura a la crítica, tanto eh, desde la forma positiva, también como desde la negativa, porque es parte también del diálogo ¿no? y de la crítica. Entonces, bienvenidos a su programa y vamos a comenzar, eh, vamos a pasar a una canción. Esta canción se llama Lo que pudo ser, de un grupo ya noventero, de esos años de la época de la generación X, el grupo se llama Petra. lo que pudo ser. Estamos de regreso aquí a su programa El Aerópago. El día de hoy vamos a comenzar con un tema. Yo creo que lo más común que hemos platicado en charlas familiares o con los amigos y amigas, o quizá con también en una plática en un bar, ¿por qué no? no? Que son las pláticas que se suelen dar mientras estamos tomándonos a lo mejor una cerveza o un refresco o jugando billar con los amigos, ¿no? Que es el asunto sobre Dios. Vamos a platicar acerca de qué. ¿Qué onda con esto de Dios? ¿Qué onda con esto de la teología? Porque el día de hoy vamos a hablar acerca de la teología existencial. Sí, este tema puede parecer un tanto aburridón, un tanto trillado, sin embargo, aunque no lo crean, es uno de los temas que más nos interesan porque voy a partir de algo eh, que a lo mejor les va a sonar raro, pero que realmente es, es, es algo que hacemos cotidianamente. Todos hacemos teología. Sí, es un poco raro porque... diríamos, ¿pero pues cómo vamos a hacer teología si no somos teólogos o no nos metimos a un seminario o algún cursillo o algo para, para aprender acerca de estas cosas? Sin embargo, el hecho de hacer una reflexión sobre Dios ¿no? o, o hacer eh, a veces cierta clase de conjeturas o pensamientos acerca de este ser o de esto que, que vamos a ir desarrollando más adelante, eh, podemos tratarlo ya como un tratado teológico. ¿Por qué? porque la teología es parte de nuestras vidas, es parte ya sea por tradición cultural, porque por historia no, los, no nos han inculcado de ese que hemos conocido la divinidad, ¿no? pero también es algo nato en la humanidad, ciertamente en las diferentes culturas este, a lo largo del mundo, ¿no? de toda, eh, han existido deidades o dioses o divinidades, cada cultura eh, a lo largo del tiempo ha desarrollado un pensamiento de lo sagrado, En México, por ejemplo, antes de la llegada de los españoles ¿no? y de la conquista latinoamericana, eh, por Portugal y por, por varias eh, confederaciones europeas, ya había divinidades también y ya había un pensamiento acerca de lo sagrado. Si bien no era este pensamiento cristiano ya eh, sistematizado, enmarcado en cierta doctrina o ciertas formas de vida, pero lo cierto es que aquí ya podemos encontrar vestigios de rituales, de de sacramentos, podemos encontrar vestigios de, de sacrificios inclusive, toda una serie de actos cúlticos que tenían que ver eh, con la relación entre la humanidad y la divinidad o aquello que era imposible de explicar. En la cultura oriental, por ejemplo, tenemos eh, ciertas divinidades como Krishna, como eh, bueno Buda, que ya más que ser una religión es un camino, no, ¿No? los que son budistas sabrán a qué Me estoy refiriendo en, en Australia, por ejemplo, aún existen varias este, posturas rival, tribales, perdón, acerca de lo sagrado. Eh, las tribus aún se viven bajo una, un cierto contacto con lo natural, porque para ellos lo sagrado se manifiesta de esta forma a través de ciertos fenómenos, a través de ciertas eh, experiencias que tienen con aquello que les parece más allá de lo, de lo humanamente o de lo animalmente, animalmente posible. En el cristianismo, por ejemplo, que es lo que vamos a tratar hoy el, el tema principal es Dios Pero vamos a darnos cuenta de que esto que llamamos Dios O que a lo mejor de chiquitos o chiquitas ¿no? Nuestros papás o mamás nos enseñaban que era Dios No es tan sencillo o tan simple como parece ¿no? A lo mejor todos ya que traemos una carga cultural muy grande Pensaremos que conocemos a Dios o conocemos acerca de Dios Sin embargo, Hay en algo en, en cada uno de nosotros y de nosotras que no nos permite estar 100% seguros de si su existencia es real o, su, o, si, o si su no existencia es real. ¿no? Vamos a encontrar que realmente la reflexión teológica nos ha llevado a este punto en el cual podemos actualmente tomar la decisión de decir si creo en Dios o si no creo en Dios. Pero esto también es parte de nuestra tradición teológica. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una teología en específico que se llama la existencial. El Dios. Pues primero hay que que como me gusta llamarlo, me, primero hay que desmembrar el concepto, hay que desmembrar eh, partiendo de la idea de qué conocemos como Dios o a qué se refiere el, la teología existencial con respecto a Dios, si es un ente, si es una. Si es la fluidez de energía, si es la energía, si es la materia, si es todo o partiendo desde cualquier concepción que pueda generarse en base a una perspectiva ideológica. Algunos lo retoman como la armonía de todo, eso es para muchos Dios, por eso tam también no, no llega a tener nombre, precisamente para despersonificarlo y para deshumanizarlo como un sujeto que pueda estar... Eh, ya sea pueda ser sugestionado o también pueda ser eh, perjudicial para la misma para, la, para mismo, la misma humanidad vaya entonces pues sí primero que nada hay que desmembrar el concepto quién es qué es o por qué es y partiendo de ahí podemos entrar a raíz de preguntarnos o preguntarnos qué es la teología existencial y qué es lo que aporta. Al concepto de este debate y estas discusiones que puedan generar por sí mismo el nombre. Ok. Pues vayamos primero con el concepto de teología, ¿no? que es lo que hay, que hay que empezar pasito por pasito, ¿no? así como, como aprendemos constantemente. Teología viene de la raíz griega de teos logos, que significa estudio sobre Dios o tratado sobre Dios. Sin embargo, aunque esto pareciera muy trivial o muy simple de entender, no lo es, porque el Teos Logos ha sufrido también un cambio eh, en su concepto a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la era medieval, el Logos era considerado desde la perspectiva numénica, basada en una tradición neoplatónica. Todos hemos escuchado a lo mejor alguna vez del filósofo Platón. Bueno, Platón tuvo muchos seguidores, ¿no? entre ellos uno llamado Plotino, que él fue, en, en el, por los siglos tres o cuatro, un, un filósofo bastante famoso, ¿no? de su época muy predominante, y que filósofos posteriores como Giordano Bruno eh, Marcelo Ficino ¿no? Pico de la Mirándola, tendrían bastante influencia eh, en aquel, en, so, por, por, precisamente por la postura de Plotino, Plotino hablaba acerca de, de que nosotros trazamos un camino hacia el Numen, o hacia lo uno, este uno ¿no? con mayúsculas era precisamente la meta de la humanidad a alcanzar, porque la humanidad vivía en una constante lucha con lo que el Eros, lo que el, su materialidad, su, su humanidad vaya, ¿no? Hablando de Eros como esta cuestión carnal, ¿no? Esta cuestión eh, pasional, eh, no sé, eh, todos estos deseos, cosas que traemos aquí adentro y que nos gusta sacar, ¿no? Que, que a veces estamos así ansiosos, ¿no? Bueno, no sé, pues, me han contado, ¿no? Este, y, que, y que realmente eso era lo que condenaba a la humanidad a no poder desarrollarse. La humanidad tenía para poder alcanzar, digamos, su estado de, de excelencia, acercarse lo más posible al uno. ¿Y cómo lo iba a lograr? Bueno, mediante la excitación del alma. ¿no? Y la excitación del alma tenía que ver precisamente con esta educación hacia, hacia los sentidos y, y que iba por niveles precisamente, ¿no? O sea, el alma tenía que pasar por ciertos estados, ¿no? Por, por ciertos eh, escalones, y, y entre esos escalones precisamente tenía que llegar el Logos, el Logos digamos que era como un punto intermedio que te permitía tener ya una reflexión más profunda acerca de esto, de este numen, de este uno, ¿no?, que, que era la meta llegar. Es decir, eh, es como cuando nosotros tratamos de llegar a una azotea, ¿no?, en nuestra casa ponemos una escalera y, y los primeros pasos hacia hacia la hacia la azotea nos parecen así como que muy lejanos, ¿no?, o sabemos vemos la escalera todavía muy lejos. pero una vez que ya estamos a la mitad, eh, tenemos una de dos, o nos bajamos, pero ya no nos subimos, o nos subimos arriesgándonos a lo mejor a caernos. ¿no? En algún punto llegar a este, punto, a, este, a este final, a este techo, a este numen provocaba cierto miedo, cierta eh, cuestión en, en, en, la, en el alma que no le permitía tener un... Eh, un final muy agradable. En medio de esa escalera, vamos a llamarla así, se encontraba el Logos. Bueno, eso en la era medieval. Con el paso del tiempo, en el Renacimiento, eh, empezó a cambiar esta concepción, porque el Logos ahora se convirtió más en una cuestión racional. Es decir, el logo hoy tiene que ver ahora con una cuestión de pensar, de reflexionar, de meditar. Con Descartes, también un filósofo muy famoso, ¿no? Que, que marcó la era y que a partir de él, digamos que lo, la humanidad empezó a ver los ojos, eh, la vida con los ojos de la ciencia, del descubrimiento, de, de que realmente la humanidad es capaz de conocerlo todo. El Logos ahora se vio desde la razón, es decir, la razón me va a permitir a mí conocer las cosas de tal manera que este, que, que, que voy a poder entender lo que pasa en el mundo y lo que pasa conmigo en relación con ese mundo. Es decir, yo como, como sujeto ahora veo las cosas como objetos, y voy a entenderlas como objetos. De ahí que en la, en la modernidad la ciencia avanzara de manera brutal, ¿no? porque la, la, el, el, el logos permite a, a la humanidad exp, experimentar, calcular, eh, sistematizar todo lo que podamos ver. Podemos ver la naturaleza ya con leyes, podemos ver eh, a, a que el mundo no, no es como nos lo habían pintado en, en, en primer lugar, sino que realmente tiene otras formas, otras condiciones. Y el logos va a permitir a la, a la persona… descubrir las cosas tal como son sin embargo en la, en la actualidad, en nuestra era contemporánea, en la era del discurso del choro, del yo, yo digo lo que es y todos dicen la verdad ¿no? la era donde discursos encontramos por todos lados, en las marcas de, de productos en la presidencia de la república en, en las, comunitarias. En las <risas> radios comunitarias como esta, ¿no? el discurso es lo que más abunda y si no pues Chequen cuando van los novicitos ahí conquistando a las chavitas, ¿no? O sea, pues dice el dicho verbo mata carita, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente vivimos en una era del discurso. Ahora el logos se traduce como discurso. Pero este discurso precisamente va a ser el que nos va a permitir analizar a un ser, vamos a llamarlo por ahorita así, ¿no? A un ser que cada día ha sido un poquito más rezagado, ¿no? De, de las reflexiones cotidianas. Hace rato les decía que, que sí, todos somos teólogos, ¿no? A veces hasta de bar, ¿no? <risa> Porque a veces en, ya en pláticas así mucho más profundas es cuando empezamos a hablar de Dios, ¿no? Pero si se dan cuenta, eh, hablar de Dios actualmente ya no está muy de moda. Hubo un tiempo en el que sí, hace muchos siglos, donde hablar de Dios era como lo, lo nice, lo cool. Pues es que hay que recordar lo que dijo Nietzsche: Dios ha muerto. <risa> <risa> Por eso ya no usa en el discurso, pero precisamente eh, es. Cómo surgen estas, pues, estas dudas y también estas contrapropuestas que nacen de la idea de poder explicar algo que necesita ser explicado desde, desde otra perspectiva, porque la perspectiva que se, en la cual se explicaba qué era Dios, quién era Dios, por qué estaba aquí, por qué no estaba también en ocasiones, nace de una concepción que dejó de este, dejó de tener validez a partir de que empezó a caer el poder cristiano. En el oscurantismo y que nacen precisamente estas propuestas y, este, y esta nueva preconcepción y reconstrucción de lo que es el logos. Claro. Pues sí. Lo que dice Helios es cierto, ¿no? Es como ver la, la historia desde la parte eh, cruda y dura, ¿no? Y a veces hasta un poco más realista, ¿no? eh, Durante mucho tiempo eh, podemos ver, como en todas las instituciones, creo yo, ¿no? Las relaciones de poder, ¿no? Que son como lo más. abundante de nuestros días, <risa> eh, siempre han tenido influencia precisamente en este discurso, ¿no? en este querer pretender tener la verdad. ¿no? ¿Por qué? Porque ya en, eh, nosotros sabemos que aquellos que tienen buenos discursos también tienen buenas influencias y tienen la capacidad de mover a la gente, ¿no? a hacer ciertas cosas, ya sea por intereses personales, por intereses institucionales o por lo que sea. Sin embargo, eh, El discurso cobra poder porque la institución también está empoderada. Pero bueno, en esta ocasión no vamos a hablar tanto sobre eso, no, sobre la, la cuestión cruda y real de las instituciones religiosas, porque no es lo que compete. ¿no? Sí, sí. <ríe> y claro, no es que esté defendiendo a nadie. No, lo que, te, lo que vamos a hablar aquí, o lo que estamos hablando en, en este momento, es que el... el Seguimos nosotros tratando de, de encontrar una respuesta hacia esta incógnita de qué es Dios, quién es Dios, si realmente existe o no existe, ¿no? Eh, pero nos vamos a dar cuenta de que lo seguimos haciendo, tratando de hacer desde la razón. La teología existencialista, como le comentaba a ellos antes de comenzar el programa, es la propuesta con, crítica a esta postura racional de querer entender o saber o, o, o pensar a Dios y en, y en cierto modo querer conocer o entender lo que en un principio podríamos llamar es entendible o desconocido. ¿no? La teología existencialista surge, eh, bueno, porque en el siglo XIX hubo una corriente llamada el existencialismo, mejor dicho, en el siglo XX, primer, los primeros años del siglo XX, que retomaron autores del siglo XIX, como Nietzsche, eh, Kierkegaard, eh, ¿qué, ¿qué otros ¿Qué autores? La, ¿no? Heidegger es, es, es, es, es del XX, pero ya es del XX, mm. este... Bueno, yo pero, creo que esos dos. Ajá. Pero es que digo. O sea, es toda esta época, todo esta. Todo todo lo que deviene a partir de, de las guerras. El ahora sí que la, la época de posguerra. Que de hecho precisamente empieza, creo, que empieza a partir de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Porque es como es como un juego pues de, de ideologías a partir de los esquemas de poder, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué idea, qué concepto, qué ¿Qué, ¿Qué es lo que va a regir en particular eh, tu nueva forma de gobierno, tu nueva forma de poder, tu nueva forma de poder eh, explicarle a las personas cómo tienen que vivir su vida, o cómo deberían de vivir su vida, o en qué, en base a qué principios o cimientos puedan llevar a cabo una vida pacífica, no sabría cómo, cómo, cómo definirla, porque en realidad es básicamente ser ciudadanía, ¿no? Sí. Y la fe es parte de esta. Hacer ciudadanía. O, o más que la fe, la, el, digamos que los postulados o, o intentos de verdad religiosos, ¿no? Porque vamos a darnos cuenta de que en la teología existencialista, bueno, ahí haciendo una crítica a ellos, ¿no? <risa> Lo que vamos a ver es que el, estos autores van a hacer una separación grande entre la fe y la razón. No porque digan que ambas no, no, no tienen relación o una sea superior a la otra, ¿no? tiene que ver más que nada con esta cuestión de que hay a, a cada cosa hay que darle su lugar y su, y su respectiva importancia. Es decir, eh, ¿por qué mencioné estos dos autores? Bueno, porque fueron los primeros que se me vinieron a la mente, pero no hay otros. Todo, eh, también hay un autor, hay dos filósofos muy importantes y que yo creo que a, a lo mejor hemos escuchado, o a lo mejor no, pero ya los van a escuchar. Uno se llama Emmanuel Kant y el otro se llama eh, Hegel. Estos dos filósofos eh, muy importantes y que fueron pensadores Eh, radicales y, y que marcaron la historia de, de la humanidad, sobre todo de la, la historia occidental, planteaban la idea de que podía conocerse el mundo y sus presupuestos ¿no? morales, éticos, políticos, desde un sistema. Pero también lo, lo, lo interesante de ellos es que ambos surgen de una tradición cristiana o judeocristiana Es decir, Hegel, por ejemplo, va a tener un libro muy importante llamado La Fenomenología del Espíritu. mientras que Kant escribió un libro llamado eh, La religión en los límites de la razón. ¿Qué pretendían con esto? Bueno, Kant a, a grosso modo lo que pretendía era decir que hay cosas que están más allá de la razón, pero que no son importantes realmente pensarlas o vivirlas, porque lo que a, a nosotros como humanidad nos toca pensar es lo que estamos viviendo aquí en la Tierra. ¿no? Dice, más allá de pensar en lo sublime, en lo que no se ve, en todo eso, lo que la, la humanidad tiene que hacer es concentrarse en lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque aquello que no conocemos y aquello que nos es imposible conocer porque somos humanos, ¿no? somos seres terrenales finitos, eh, pues como que no tiene mucho caso ¿no? ponernos a pensar en eso o preocuparnos por eso. no Eso si se, si se va a dar, va a llegar. ¿no? Kant, por ejemplo, decía que a él no le preocupaba tanto la felicidad, sino a él lo que le importaba era ser digno de esa felicidad. Es decir, Kant decía que, que lo que él quería era no tener como una especie de deuda con no con lo que había aquí no en este caso con los seres vivos con la humanidad con, con, con la política con todo esto eh, porque ese era su ese era su deber como humano no Hegel a diferencia de Kant él, él va a manejar que que efectivamente que no es que haya algo más allá como tal sino que a lograrse esa realidad, ¿no? donde ya no hay deudas, donde, donde ya podemos decir que hay una relación intrapersonal, ¿no? eh, como debe de ser, ¿no? bajo ciertas eh, voluntades eh, autónomas, bajo cierto pensamiento crítico… También donde hay relaciones donde ya no se busquen los intereses particulares, sino se busquen los intereses de todos. En ese momento el espíritu absoluto, ¿no? o, o como él la llamaría, la justicia, ¿no? como algunos lo interpretan, la justicia se iba a dar y por lo tanto el mundo iba a cambiar. Es decir, siempre como pensando en esta idea del final feliz, ¿no? de que lo importante es aquí. Y claro, o sea, eso es lo que ha marcado eh, a la, al pensamiento humano occidental, ¿no? Inclusive aquí en México lo podemos ver, ¿no? O sea, tantos movimientos a veces hasta de superación personal, ¿no? Que en Facebook se vuelven famosos por, <risa> por las mofas, ¿no? De, de los memes y eso, ¿no? Porque esa, esos movimientos, por ejemplo, también son producto de toda una tradición de hace muchos siglos. Sin embargo, eh, lo que tienen de particular estos dos pensadores, eh, Friedrich Nietzsche, por ejemplo, y Soren Kierkegaard, es que ellos no piensan La, la vida desde el final feliz, sino todo lo contrario. Ellos van a pensar eh, o van a ver que las condiciones realmente no dan mucho como para, <ríe> para creer que algún día la humanidad va a alcanzar este final feliz ¿no? o esta utopía, sino por el contrario, que hay algo todavía más allá, algo que va más allá de las palabras, va más allá de la razón, va más allá de todo esto, y que, y que en algún punto es en esto donde nosotros tenemos que dejar cierta... Duda, ¿no? Y tenemos que también darle como su importancia. Muchos, por ejemplo, interpretan cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, ¿no? que es porque Dios de plano es, Nietzsche tenía una especie como de conflicto con Dios, para nada, o sea, pocos saben que Nietzsche era pastor, por ejemplo, ¿no? de, de, de, fue, fue, fue criado bajo una formación teológica, y si bien tenía muchos conflictos y problemas con el cristianismo, ¿no? Como yo creo que todos los tenemos, bueno, al menos yo sí los tengo con el cristianismo actual. pero lo cierto es que que Nietzsche lo que realmente eh, veía era que vivía en una época donde precisamente la gente era indiferente con con el otro no era una época donde la gente prefería fugarse en estas dimensiones no que, que no que no se pueden ver realmente no o sea por ejemplo era más fácil decir como hay un libro de Nietzsche llamado así habló Salatustra no uh -huh. donde Nietzsche comienza con el relato y, y Nietzsche empieza a decir que hay un hombre Que dice que va a alabar a Dios, ¿no? porque le va a cantar cosas y que sube al monte, ¿no? Y bien feliz el hombre así. Pero Zaratustra, por ejemplo, es un hombre que vive abajo, no, no le gusta ir a los montes, a, a Zaratustra le gusta andar por los caminos, y que cuando se cruza con este hombre, este hombre invita a Zaratustra a decirle, vente, no vamos aquí a, a alabar a Dios y a cantar a Dios, pero Zaratustra se queda pensando y dice este hombre no le han dicho que Dios ha muerto, no todavía. y Zaratustra le responde a este hombre este yo no voy allá, yo voy a conocer a Lumbergman, que traducido en alemán es el superhombre pero este superhombre tiene ciertas características, el superhombre por ejemplo es aquel que ha sido capaz de construir su propia moral, ha sido capaz de discernir ¿no? acerca de sus condiciones eh, humanas ¿no? culturales, ha sido el hombre que ha sido capaz de, de des, así como un rompecabezas desarmarse y verse tal cual es y volverse a armar El superhombre, que es a lo que, digamos, le tira a Zaratustra, ¿no? Eh, uno diría, ah, es que es una crítica muy dura a la religión, y sí, claro que lo es. Pero no es a esta religión en general, o de, digamos que a toda la religión. Es sobre todo a la religión que ha perdido la cabeza y se ha vuelto indiferente ¿no? a, a, a lo que pasa aquí en la Tierra. ¿no? Sin embargo, el Lumbergman, por ejemplo, dirían algunos críticos, tiene una cosa muy interesante, ¿no? El Übermensch para Zaratustra tiene la misma categoría de dios, ¿no? Pero ya no es este dios digamos que se ha olvidado, ¿no? que, que se ha exiliado, ¿no? o que o que no se puede ver o ausente, sino precisamente es esta condición como del dios que ha decidido transformarse en hombre, ¿no? Muy parecido a la tradición cristiana, ¿no? con la con, con el nombre de Jesucristo, sí. ¿no? O sea, con el, el, dios, con el, el... O de, el, ¿O de la musulmana, por ejemplo, ¿no o cuál? Es la, la Trinidad, vaya, eh, a lo que me estaba pensando era la Trinidad. Ajá, en la religión, en la, qué, en la tradición qué, católica la tradición es la, católica. la Trinidad, claro. En la tradición cristiana, digamos, general, ¿no? O sea, el, basado en uno de los evangelios, ¿no? En el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan comienza con estas palabras, por ejemplo, ¿no? Eh, en el principio eh, era el verbo, ¿no? Eh, y el verbo era Dios, el, ver, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero hay algo muy interesante que se, durante mucho tiempo fue causa de polémica y de crítica, porque dice, y el verbo se hizo carne ¿no? y habitó entre nosotros. Es decir, es esta condición divina que deja de estar ausente, que deja de estar fuera de la realidad humana, de la visión humana, inclusive del pensamiento humano, y que se vuelve carne, ¿no? Y que habita entre nosotros. Si ponemos en analogía el, el, el relato de Nietzsche, ¿no? Con Zaratustra y, y el relato de Juan, Juanino, ¿no? Que, que viene en los evangelios, vamos a encontrar que, que hay similitudes, ¿no? Eh, por ejemplo este Uberchman es un tipo crítico de la realidad es un tipo que busca la transformación de la realidad es un tipo que piensa la realidad cosa muy parecida a los profetas por ejemplo en el antiguo testamento en la biblia no este por ejemplo también en, en, en tradiciones orientales no o sea hay, hay varios este considerados no profetas se les llaman eh, sabios no no me acuerdo cómo se llaman años. Ajá, bueno, está, también están, digamos, los chamanes, ¿no?, en, en, en ciertas tradiciones es, bueno, más mesoamericanas, ¿no?, que son precisamente esta gente que se dedica a tener un contacto con la divinidad, pero que la intención es precisamente ser como eje central de la comunidad. Por ejemplo, en, en, en lugares rurales o en lugares donde aún se manejan estos, esta religión desde los elementos naturales, hay un sabio dentro de esa comunidad, que es el que tiene contacto con las fuerzas naturales y, y al cual acude toda la gente, ¿no? O sea, digamos que, que el relato Nietzscheano ¿no? del superhombre no es que esté alejado completamente de la religión, sino al contrario, ¿no? la reafirma pero desde otra óptica, ¿no? ya no de esta, desde esta religión neoplatónica, como les comentaba hace rato, sino ahora desde la religión más terrenal, desde la cuestión más aquí, ¿no? desde los problemas cotidianos reales que, que actualmente están pasando. Pues partiendo de, de, de, de esta idea es que básicamente lo que es el Huberman Uber, o el, este, el superhombre es básicamente esta, por así decirlo, esta iniciativa de, de poder crear o de poder de resolver cada una de tus propias preconcepciones o cada una de tus dudas y que en realidad es la búsqueda del saber y es la analogía perfecta del, de la construcción del pensamiento crítico. Más, más que la, la construcción La constante reconstrucción Y la sinergia que genera La crítica en sí misma Y Me surgen bastantes dudas ¿Como cuáles? Digo, le, al, alejándonos del, del Concepto de Nietzsche que Dios ha muerto porque El pedo así pasó Bueno, que realmente ha habido Pero, hasta que, buenos En realidad es una, es una forma de es es, es, que, es es una forma de decir Es una forma de decir que hemos llegado a una época hemos llegado a una era de poder decir hemos, <risa> hemos llegado a una época de poder decir que somos lo suficientemente capaces y autónomos para poder criticar, ser críticos y construir nueva ciudadanía alejándonos de las concepciones antiguas y mmm, alejándonos de las preconcepciones las antiguas o clásicas por así decirlo De una teología, de un cristianismo, de una religión que parte de supuestos que lamentablemente han sido reconfigurados a conveniencia y que han sido básicamente una herramienta de generar poder, de hacer poder y de replicar poder. Claro. Entonces... Vámonos a, a directamente a lo que es la teología, vivo. hemos explicado qué es cuál es la idea de, de Nietzsche acerca de la o cuál es la duda principal existencialista de Nietzsche de toda su obra, uh -huh. que es el superhombre que es esta este supuesto de que Dios ha muerto, este argumento que él que él proclama en su en sus dos obras maestras que es la Gaia ciencia y que es eh, así hablaba así hablaba Zaratustra. Pero, ¿quién es el, el precursor de la teología existencial? Okay. ¿Quién es el precursor? ¿Quién le dio? ¿Quién, contra, quién contraargumenta esta, esta corriente filosófica? Y también hay que eh, ver qué tan aceptable es esta, es esta, es esta propuesta. Uh -huh. ¿Quién, ha, quién, ¿Quién sabe de, de, de teología? Yo no sé mucho de teología, puedo darme una idea. puede identificar esta teología existencial a partir de la suma teológica que es de este Tomás de Aquino, ¿no? Que él creo que argumenta o toma como cinco principios de la existencia de Dios. Uh -huh. Porque precisamente lo que busca es explicar de forma racional la, la existencia de este ser que en un momento determinado todos dudaban y hasta inclusive criticaban, vaya. Okay. Entonces, si nos puedes hacer los honores... Después de regresar a, a la siguiente canción Que, nos, sí, que, pues, que ahorita nos comentas Vamos que nos a quedarnos mente. con estas preguntas por ahorita Y vamos a pasar a la siguiente canción eh, La siguiente canción Tiene por título Imoge Imoge Speeding Cars Si sí, lo pronuncié bien Speeding Cars speeding de Imoge Entonces regresamos en un momento más a Que Israel nos resuelve estas preguntas Y... Here's the day you hoped would never come. Don't feed me violins, just run with me through rows of speeding cars. The paper cuts, the cheating lovers, the coffee's never strong enough. I know you think it's more than just bad. You're slowly winding down for years You can't keep on like this Now's the bad Estamos comenzando otra vez con esta, bueno, terminamos de escuchar Speeding Cars y volvemos a hacer estas preguntas. ¿Cómo nace la teología existencial? ¿A partir de quién? Y también me gustaría que nos recalcaras cuál es la diferencia entre estos cinco principios que en la obra maestra de, de Tomás de Aquino eh, se generan, que es como la explicación de la existencia de Dios, ¿no? así como tal. Y también, ¿cuál es la verdadera propuesta? O si es que hay otra propuesta de teología existencial. para poder contrastar ahí y generar un, un, un criterio un poco más amplio y objetivo de lo que es esta corriente filosófica. Okay. Bueno, en primer lugar hay que diferenciar, porque la propuesta de Aquino no es teología existencialista. Hay que hacer una cuestión, una cosa es existencial y otra cosa es existencialista. Lo que vamos a hablar aquí es sobre la teología existencialista. La teología que maneja Tomás de Aquino en aquel tiempo se, se, le, domina, se le denomina teología escolástica, ¿Qué era la escolástica? Bueno, la escolástica era una era la pretensión de los pensadores de aquel tiempo de fusionar o de encontrar el punto en el que la razón y la fe se equilibraran de tal manera que cualquier postulado, vamos a ponerlo entre comillas, desde la fe, tuviera una explicación racional de tal manera que fuera creíble para todos aquellos que lo recibieran. Es decir, la Biblia se empezó a tomar como un libro analizado desde la razón, ¿no? y entonces ¿por qué? porque precisamente en, en el tiempo de Aquino, en la, en la época de, de finales del medieval, renacimiento, ya habían críticas acerca de, de, la, de la verdad bíblica, pero era acerca más que nada acerca del dogma, ¿no? que había, o sea, era era era como esta pre pretensión sí, sí, de verdad sí, sí, sí, de que sí. en la Biblia eh, venían todas las respuestas del mundo por saberse, y entonces digamos que en aquel tiempo no tenían bien categorizados como ahorita, ¿no? ahorita ya sabemos que hay, este pensamientos, o sea, ya sabemos que dentro de, de la mente o de cómo funciona la mente está la parte cognitiva, la parte emocional, está la parte uh, kinestésica, en fin, o sea, ya aquí, actualmente ya ya tenemos como que esta esta posibilidad de darle su lugar a cada cosa. Sin embargo, en aquel tiempo, por ejemplo, vayamos con la creación, ¿no? La creación no podía ser argumentada desde otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, la, la, eh, hablar acerca de otras teorías que dieran explicación alguna de por qué el hombre surgió y todo esto, no podían ser precisas porque en la Biblia, digamos que ya había un relato de la creación, ¿no? Pero en aquel tiempo el relato de la creación no tenía esta singularidad que ahorita tiene. Por ejemplo, en, en aquel tiempo se creía... La, la, la verdad bíblica como una verdad científica no o sea la, la la el mundo se hizo tal cual en siete días no este y así tal cual dicen no o sea de una forma muy eh, normatizada muy así muy legalista no de que las cosas son así actualmente en los avances o en los estudios teológicos se ya vemos que la biblia que, que el génesis por ejemplo o el mito de la creación no se puede analizar así precisamente es esto es un mito Pero aclaro, ¿no? Porque sea un mito quiere decir que no valga, o, o quiere decir que es fantasía, o quiere decir no. Pero actualmente el, el Génesis se lee ya con otros ojos, más allá de los científicos. Ahorita el Génesis se ve con los ojos de toda una joya literaria, por ejemplo, ¿no? Y de todo un mensaje, de toda una carga hermenéutica que tiene ese texto, ¿no? O sea, es un mensaje que para su época, y yo creo que para la nuestra, tiene mucha validez. Porque precisamente lo que aborda el Génesis no es tanto explicarle a la humanidad cómo se originó el mundo, sino la condición débil de la humanidad frente a muchas situaciones, ¿no? que es diferente. Desde mi perspectiva, por ejemplo, y, y la de varios teólogos, ¿no? sobre todo los teólogos del siglo XX, ¿no? que empezaron con este tipo de reflexiones desde la teología existencial, ¿no? y, y sobre todo, ellos ya lo había mencionado, con la Segunda Guerra Mundial, de hecho es cuando se empezó a dar el boom de estos teólogos, se le llamó la Escuela de Auschwitz, porque, eh, eso, digo, no es necesario, pero pareciera ser que cuando pasan eventos muy duros, muy fuertes, que le dan en la torre a la condición humana, ¿no? En este caso la masacre de mucha gente, ¿no? Cómo es posible de que un sector político haya creído que eran superior, se creían dioses, pues, ¿no? Este, el nazismo fue eso, ¿no? O sea, es decir, nosotros somos la raza elegida, somos los superhombres, pero desde esta percepción así como de, pues ustedes, demás humanos, ¿no? Son, este, no sirven, ¿no? El, el, el, el... es que también, este. vemos precisamente la trascendencia de cada de cada era y también es una es una eh, es una como reconfiguración o más dicho una deconstrucción de lo que es en particular el, el este el discurso, ya lo comentamos hace rato, o sea, el discurso mueve masas. Claro. Y y de hecho, parte de la ideología existencial de Nietzsche, partiendo también o Pero... sujetándonos a esta idea del superhombre, nace la preconcepción a partir de la hermana de Nietzsche Como partitura elemental Y como ideología De esta nueva tenencia o de esta nueva era Que se generaba a partir de los años 20 Que, que se empezó a construir Todo lo que es el nazismo o, o, sí. o, o, esta, o esta raza Aria, partiendo del supuesto De que el superhombre debe de tener Tales, este, pero, -tales pero, pero fíjate elementos. Esta fue una lectura De Nietzsche que hizo precisamente la, El movimiento nacional socialista Pero yo, yo podría decir que, que el, el, el nacionalsocialismo toma a Nietzsche, pero toma al Nietzsche, digamos, humano en su totalidad, ¿no? O sea, toma al Nietzsche que, que o sea esta concepción del Luberschmen Nietzscheano. Pero, pero el, el, el de hecho el, el quitarle esta relación quizá teológica a Nietzsche, ¿no? Y, y plantarla más como una cuestión filosófica, puramente filosófica. Es lo que generó esta degradación, si quieres verlo así, del mensaje nietzscheano, ¿no? O sea, te estoy dando mi interpretación, ¿no? De hecho, este, este comentario lo hago porque tengo un amigo que se llama Víctor Marcos, que él hizo un, un tratado sobre Nietzsche, ¿no? Precisamente un análisis de Zaratustra, donde él pone que, que, que para que el superhombre nietzscheano tenga sentido, el superhombre también se tiene que ver contrastado con, con, con el Dios que Nietzsche quiere presentar, ¿no? O sea, Nietzsche ya no quiere presentar esta caricatura del Dios alejado, ¿no? De este Dios. abstracto, de este dios petafísico, Nietzsche quiere mostrar esta figura de un dios real, pero de un dios que es capaz de ser crítico ante su realidad, no para posicionarse por encima de otros, porque él, el superhombre Nietzscheano no, no no no no pretende decir, ah, sí yo soy el aquí el machín ¿no? y todos los demás están abajo, no, por el contrario, él ve que esta degradación de dios o esta caricatura que se ha hecho sobre dios, lo único que ha generado es una cultura de, de, de personas que se han creído superiores a otras, Inclusive superiores a la creación misma, ¿no? a los animales, a las plantas. El superhombre tiene la obligación, de hecho, y es una obligación que él mismo se ha dado, de cuidar, de proteger, de, de orientar a, a las masas, ¿no? Cosa que pues realmente el Nacional Socialismo no hizo, ¿no? O sea, el Nacional Socialismo tomó, digamos, que lo que le combino, y de ahí pues justificaron quizá mucha de su ideología. Sin embargo, eh, lo que regresando quizá a Tomás de Aquino, Aquino lo que pretende es mostrar argumentos para la, la existencia de Dios. Digo, hago este salto por la diferencia, ¿no? La escolástica pretendía eso, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que la gente vuelva a creer en Dios? Bueno, hay que dar argumentos racionales, ¿no? Argumentos que, se, que todos no sean capaces de refutarlos y de, para decir que Dios existe. A diferencia de esta, de esta postura escolástica, la, la teología existencialista diría es que no es necesario dar argumentos sobre la existencia de Dios. Lo que hay que ver es cuál es la razón de la existencia humana. La teología existencialista parte ya de una cuestión más terrenal, si te das cuenta, ¿no? O sea, más de que nosotros efectivamente somos lo que vemos, ¿no? O sea, yo sí puedo ver a, a, a, te puedo ver a ti, te puedo ver a un animal, puedo ver a, a, a, un, a un animal no humano, ¿no? Puedo ver a, no a, una, a una planta, ¿no? Puedo ver a quien sea, ¿no? Pero a Dios no lo veo. Y sin embargo, existo, ¿no? Sin embargo, yo existo. Pero aquí la pregunta que voy a hacerme es, ¿por qué rayos yo existo, no? Y esta idea parte de la teología existencial, porque ya no vamos a concentrarnos tanto en que si Dios está o no está, en que si puedo saber si existe o no existe, no, sino lo que me va a preocupar o me va a interesar a mí es cuál es la razón de mi existencia, no. Obviamente, ¿por qué se llama teología? Uno diría bueno es que eso es un humanismo, no. Eh, lo diría Sartre. De hecho en su libro el existencialismo es un humanismo, no. Pero pero a diferencia de lo que es Sartre, porque Sartre es un existencialista ateo, lo que diría por ejemplo Soren Kierkegaard, no. Eh, que de cual Sartre parte mucha de su o sea, mucha de su obra de Sartre es tomada de, de él, es que no podemos dejar a Dios de lado por ninguna razón. ¿Por qué? Porque, porque si yo hiciera eso, entonces yo no tendría ninguna base suficiente para conducir mi vida. Es decir, la existencia humana se da, sí, como por libertad, ¿no? o sea, somos libres. Sin embargo, debe de haber ahí algo ¿no? o alguien o lo que sea, ¿no?, que también le dé sentido a mi, a mi ser individual, porque Kierkegaard, a diferencia de otros filósofos, ya no está pensando en masas, Kierkegaard va a estar pensando en una experiencia personal con la divinidad. De hecho, para Kierkegaard el cristianismo colectivo no existe, el cristianismo se da en el individuo. O sea, es decir, para, para Kierkegaard la experiencia con Dios no puede ni siquiera explicarse con las palabras, porque es una experiencia personal, una experiencia silenciosa y una experiencia de soledad, ¿no? y que es la que le da sentido precisamente a todas las acciones de la humanidad. Actualmente, por ejemplo, existen, o bueno, no sé si ya se murió, pero hubo un psicólogo ¿no? eh, existencialista ¿no? también, llamado Víctor Franklin, que escribió un libro llamado El hombre en busca del sentido último. Y Franklin parte igual de la misma postura individual, ¿no? o sea, mi, mi interés ya no va a ser querer convertir a las masas al cristianismo, Mi única preocupación aquí va a ser es cuál es ese misterio del cristianismo, el cual a, a lo único que lo lleva o que, o que lo traza es a esta búsqueda constante de Dios. ¿no? ¿Por qué Dios tiene que ser también parte de mi, de mi vida? ¿no? ¿Por qué tiene que ser parte también de, de, mi, de mi identidad como persona o como ser individual? Es decir, ya no es este cristianismo que pretende introducir el dogma a otras cabezas, que pretende convertir a la religión, sino es este, este sujeto, ¿no? este individuo, que quiere darle una completa razón a su existencia. ¿no? Y si bien Sartre lo maneja desde la razón, no, no deja de ser filósofo, ¿no? o sea, Sartre lo, lo, lo sigue manejando en términos éticos, lo sigue manejando en términos estéticos, Kierkegaard va a decir que no, que hay, hay, en nuestra humanidad hay algo que necesitamos para llegar a esa relación con Dios. Digo, ahorita lo estoy llamando Dios, ¿no? porque pues ya es como por tradición. Pero si quieren verlo así, hay algo en, en mi vida humana Yo puedo, no sé, ser la mejor persona del mundo, ¿no? Puedo ser una persona éticamente hablando recta, ¿no? Puedo ser una persona estética hasta más no poder, ¿no? Y disfrutar mi vida y, y vivirla bien chido, ¿no? Acá como sea. Pero si yo me pongo a hacer una introspección, me voy a dar cuenta de que hay algo que no me hace sentir completo. Hay algo que pareciera ser que, que, que le falta, ¿no? Hay una consistencia que le falta, ¿no? Entonces es pareciera ser que es una búsqueda interminable de la humanidad. Nietzsche, por ejemplo, va a hablar de algo muy hermoso que es precisamente la ausencia de Dios, que los teólogos de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, llamaron los a, hubo un sector de teólogos a los que llamaron los teólogos de la muerte de Dios. ¿Por qué? Porque estos teólogos decían efectivamente ese Dios está ausente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vivir como si Dios no existiera, ¿no? hablando desde la ética, ¿no? Bueno, Dios ya nos dejó solos, nos dejó morir solos. ahora hay que vivir como si Dios no existiera, ¿no? porque Dios ha muerto. ¿no? Bueno. Pero ¿y qué pasa con el resto de mi vida? ¿no? ¿Qué pasa con el resto de mi humanidad? Entonces lo que propone el existencialismo desde la teología, es que hay otro estadio en la vida humana que se llama el estadio de la fe. Pero ya no es desde esta fe dogmática que pretende defender alguna religión, sino es una fe experiencial, es decir, yo podría decir que cada uno de nosotros, en cierta forma, ha experimentado la fe. No podría decirles la fe en Dios como un ente, ¿no?, como un ser específicamente, pero sí hay algo ahí que nos mueve, que, que de hecho nos permite trazarnos horizontes, nos permite trazarnos inclusive utopías, ¿no? Pero la fe cristiana, como la defendería Kierkegaard, es la fe que permite que aquello que parece imposible se vuelva posible, ¿no? Y bueno, yo quisiera ahondar en este tema más adelante, ya que también que ellos nos comparta sus puntos de vista. Pero primero hay que pasar a la siguiente canción que es este... Es Jeremy Camp con Breaking My Fall. Uh -huh. Entonces, pues nos vamos con esta canción y en unos momentos más eh, terminamos de ahondar en este tema. Doy mi opinión acerca de este existencialismo teológico, ¿no? la teoría de la teología existencialista y también para nuestro tercer segmento y último regresamos ya regresamos a este su programa El Aerópago y esta es la primera transmisión también les recuerdo que es como una un inicio un, un punto de partida y que pronto se estará desarrollando continuamente cada semana es básicamente como una invitación a, a todos ustedes a escuchar a que escuchen qué es lo que van a escuchar también y a que puedan participar en este su programa El Aerópago eh, Apaga la tele, prende tu espíritu, como diría mi compañero Héctor. Entonces, eh, le paso la palabra a este Irra para que nos termine de comentar la idea y yo termine de comentar qué es lo que opino de su teología existencial. <risa> ya creo que ya le está viendo. Nada, no es cierto. <risa> Miren, eh, voy a tomar un ejemplo, un, un caso eh, que viene precisamente en un relato bíblico que es quizá conocido, no sé si lo conozcan, es el texto donde Abraham sacrifica a Isaac. Bueno, eh, yo creo que es un texto que podemos sacar mucho de ahí, no tenemos tiempo, pero la, la cuestión es la siguiente. En el relato bíblico Dios le pide a Abraham que es dé en sacrificio a su hijo Isaac. Abraham como acto de obediencia le dice que sí y lo lleva a Isaac al monte Moria y en fin, no eh, ahí lo prepara todas las cosas necesarias para hacer el sacrificio. Y después llega un ángel, interviene y le dice que no lo haga, ¿no? que efectivamente Abraham había probado su fe. Y en fin, ¿no? Y al final sacrifica un cordero, etcétera Lo que aquí vemos en, en este relato bíblico, uno diría, bueno, ¿no? Es que Abraham obedeció a Dios, ¿no? Y ese es como la, el mensaje que debemos entender, ¿no? Que la obediencia a Dios es sobre todo. Pero esto es más problemático de lo que parece. ¿Por qué? Porque si recuerdan bien el, el relato, van, van a encontrar que textos atrás, Dios le promete un hijo a Abraham y a, a Sara, su esposa, porque ellos ya eran viejos y precisamente no podían tener hijos. Y la, y la promesa era que en, la, que en Isaac se iban a ver ellos bañados de muchedumbre o de mucha descendencia. Sin embargo, ahí empieza el primer problema. ¿Por qué? Porque bueno, a, a Dios, a que, a, al hijo que le pide a Abraham, es al hijo de la promesa. ¿no? ¿Y cómo era posible que entonces Abraham pudiera soltar rápido a su hijo? ¿no? O sea, human, eh, visto con los ojos de la razón, ¿no? es ahí donde entra la primera Problemática que podríamos llamarlo es la paradoja, ¿no? Una paradoja en la cual un hijo que se supone que es el que te va a dar muchos hijos o nietos o bisnietos, pues va a ser sacrificado, ¿no? Parecería ser que Dios se contradice, ¿no? Parecería ser que el, el que escribió el relato bíblico hace que Dios como que se meta en, en camisa de once varas, pero no es así. Lo que hace Kierkegaard con ese análisis, por ejemplo, es que él va a realzar. que no va a realzar tanto el acto del sacrificio, ¿no?, o, o va a realzar tanto el acto de obediencia, sino precisamente se va a concentrar en, en, en Abraham, ¿por qué?, porque Abraham no va a entrar en el en, en, la, en la parte ética, ¿no?, o sea, en, en el tiempo de Abraham, si lo queremos ver desde lo ético, sacrificar a un hijo era algo imperdonable, ¿no?, de hecho ellos estaban viviendo, eh, los escritores bíblicos, en una época donde estaban matando a los niños, ¿no?, de su, de su época, O sea, escribir un relato donde tú mostraras que los israelitas, por ejemplo, no, eran igual de sádicos con sus niños no, que los babilonios o que otra época, pues sería una cosa completamente absurda, ¿no? Desde la ética judía, matar a un hijo, digamos que es como el peor sacrilegio, ¿no? Pero bueno, en este caso el relato así lo dice, ¿no? Dios le pide en sacrificio a Isaac, a Abraham, y Abraham lo va a matar. Desde la ética esto podría parecer un acto aberrante, ¿no? Desde lo estético, desde lo pasional, desde todo, ¿no? Isaac tiene un nombre bastante bonito que significa el que hace reír o el que ríe. Abraham provo Isaac provocaba pasiones muy enérgicas en su mamá, en su papá, ¿no? O sea, de hecho, por eso le pusieron Isaac, porque cuando Isaac nació, lo primero que hicieron sus papás, o bueno, su mamá y su papá, fue reír, ¿no? Si lo viéramos con los ojos del cariño paternal o maternal, ¿no? Digamos que matar a un hijo, bueno si ya cuando se muere un hijo es bien denso, ahora imagínense matarlo, ¿no? <risa> digamos que tampoco parecería una locura desde ahí. Pero lo que a Kirchegar le llama la atención es que Abraham crea, fíjense, crea que, que, que todavía, aun cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, Abraham, Isaac le iba a dar descendencia. Es decir, Abraham sabe que él va a dar en sacrificio a Isaac, pero Abraham cree que en algún momento Isaac le va a ser devuelto. Aquí es algo raro porque digamos que todos sabemos cuando se ha muerto alguien, ¿no? Que después de que se muere, pues ya se murió y, y luego, ¿no? Pues ya está muerto. Sería algo imposible creer que, que aquel que está muerto va a regresar hacia nosotros, ¿no? O hacia nosotras. Sin embargo, la paradoja de la fe surge en eso, ¿no? Que, que la fe va a permitir a quien la experimenta, ¿no? Creer en aquello que humanamente, racionalmente, estéticamente es imposible. Es decir, en un ejemplo quizá más actual, nosotros estamos viendo la situación que está pasando en nuestro país, ¿no? por las problemáticas, eh, por, por quizá la instalación de un nuevo gobierno, por la problemática ambiental, por, por la pobreza, por muchas cosas. Si lo viéramos con unos ojos realistas, nosotros diríamos, es que es imposible que la situación cambie, ¿no? O sea, sí hay muchos movimientos, muchos activistas, mucha gente que pro quiere propiciar un cambio, pero lo cierto es que grandes avances no se han dado, ¿no? Y pareciera ser que todo va en declive. Desde una visión muy heideggeriana, por ejemplo, eh, a lo único que nos vamos a conducir es a la muerte, ¿no? De lo que único que estamos seguros es que vamos a morir, ¿no? Lo único que estamos apresurando es nuestra muerte. Bueno, la, el que vive la experiencia de fe, aquel que ha vivido una experiencia existencial de su propia vida, ¿no? ha entendido que esto que pareciera ser imposible puede realmente ser algo posible. ¿no? Por ejemplo, Abraham cree que es posible que él pueda ser padre de muchedumbre, aun cuando Isaac haya estado muerto. Esta es la paradoja de la fe que encuentra Kierkegaard y la paradoja cristiana que el cristiano nunca entendió. que la fe no puede darse en términos de razón, es decir, yo no puedo explicar las cosas y decir que las cosas son así por fe, es todo lo contrario, porque lo veo desde la fe, hay muchas cosas que yo no puedo explicar y por lo mismo guardo silencio y por lo mismo, eh, más que no criticarlo, debo de saber que hay cosas que están más allá de mi saber y más allá de mi conocer, pero también debo entender que aún contra todo saber, debo creer, Por ejemplo, eh, Kierkegaard escribe una frase muy chida ¿no? donde dice es que amar a alguien es creer en ese alguien contra todo saber. Y digo, los que hemos experimentado una relación de pareja densa, ¿no? los que se han enamorado profundamente, los que yo creo que se han llegado a amar a sus parejas, ¿no? aun cuando saben lo peor de la pareja, ¿no? <risa> aun cuando saben las cosas más aberrantes de la pareja, hay un voto de fe ¿no? que, que le damos o que le dan ¿no? a sus parejas Que, lo que permite mantener la relación precisamente esta es la que lo que lo que lo que hablábamos eh, o lo que trataba como de hacer este Nietzsche no por ejemplo o estos pensadores que decían ya no hay que concentrarnos tanto en cosas absurdas que no vamos a poder comprender de hecho Descartes dice lo mismo no o sé sea, hay cosas que yo ni ni con toda la razón ni con toda la duda voy a saber debo confiar nada más debo creer si bien no estoy hablando ya en términos metafísicos o en términos acá eh, más religiosos Lo que propone la teología existencial es que la humanidad debe ocuparse y preocuparse de su propia estabilidad y sobre todo debe enfocarse en darle un voto de confianza hacia los demás y hacia todo aquello que pareciera ser imposible para, para sus posibilidades. Es decir, yo aunque vea, aunque todo apunte a que las cosas no van a cambiar, yo debo creer, estar convencido de que las cosas deben de cambiar. Jacques Derrida, por ejemplo, que es un filósofo contemporáneo, él, él resumiría la obra de Kierkegaard, ¿no? Este primer teólogo existencialista, quiero llamarlo, porque hay muchos más teólogos, o sea, estaba la teología de Karl Barth, por ejemplo, ¿no? Y luego surge con la teología de la esperanza, ¿no? De Horkheimer, de Bonhoeffer, ¿no? Que son filósofos que empiezan a hablar ahora desde la preocupación del cristiano, pero desde lo terrenal. Es decir, ¿qué van a hacer los cristianos frente a todas las problemáticas? Si nos estamos matando, nos estamos violentando, si, si, si, si la mujer está siendo denigrada, ¿no? O sea, a partir de esta corriente de teología existencialista empiezan a, a surgir otras corrientes como la teología de la esperanza, la teología feminista, la teología de la liberación también, ¿no? Que son corrientes que ya lo que pretenden es que la humanidad se debe ocupar de la, de la humanidad como si Dios no existiera. pero siempre buscando a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque si no lo hace, en lo único que va a recaer la humanidad es en volver a, a repetir sus mismos vicios. Lo que decía, por ejemplo, este Helios puede ser un ejemplo claro. ¿Por qué a Nietzsche no lo entienden? Porque no ven al Nietzsche creyente. Y aclaro, con creyente no quiero decir al Nietzsche religioso dogmático. No ven al Nietzsche que está viviendo una experiencia más allá de lo terrenal. Nietzsche se inspira en su superhombre porque Nietzsche realmente es un creyente, pero es un creyente no desde el dogma, sino es un creyente desde la experiencia, es decir, Nietzsche tiene esa sensibilidad, ¿no? tiene esa empatía con la humanidad, de tal manera que Nietzsche dice, bueno, se han hecho una idea de Dios bien chafa, ¿no? que yo voy a encargarme de destruirla, para decirles a esta bola de gente, ¿no? que de quien tienen que ocuparse es de ellos mismos ¿no? y de todo lo que les rodea. La teología existencialista parte de esto, ¿no? Yo debo creer, debo confiar, debo de apasionarme por las cosas que haga y no debo dejarme, eh, dejarme mover por mis propios intereses egocéntricos, banales, ¿no? Al contrario, debo de mirar al otro, ¿no? A la otra persona como si fuera yo misma, ¿no? Debo de dejar de echar discursos, debo de dejar de querer convencer a las personas a que crean y ahora sí hablando del creer... cognitivo del creer de creencia, ¿no? A que crean lo mismo que yo, pero mejor que crean, ¿no? Con C mayúscula, ¿no? Que crean que las cosas pueden ser diferentes, que crean en las otras personas, aun cuando las otras personas no lo merezcan, ¿no? Y que crean que la situación puede ser diferente, ¿no? Aun cuando todo apunte a que las cosas nunca van a cambiar. Es decir, la teología existencialista se resumiría en una cosa, hay que creer lo imposible, ¿no? Que si decimos que ya nos llevó la tostada hay que creer que eso no es cierto ¿no? hay que creer que efectivamente las cosas pueden ser diferentes y lo que pretendían estas personas era hacer conciencia en la gente, no en los cristianos sobre todo que, la, que el cristianismo saliera de sus butacas que el cristianismo saliera de de, de esta, enclaustrarse en las iglesias, ¿no? de que el cristianismo saliera de esto y que mejor se pusiera a hacer cosas, no cosas en, en función del prójimo, cosas en función de, de, de lo que le rodea, ¿no? de Los también animales, ¿no?, que son importantes, también son nuestros prójimos, ¿no?, en, en, en cuanto al medio ambiente, en que se involucraran en la acción política, ¿por qué no, no?, que se involucraran en estas problemáticas, pero ante todo creyendo que las cosas podían ser diferentes, porque sólo así iban a encontrar el sentido de su existencia, ¿no?, que es lo que resumiría Víctor Franklin, ¿no?, o sea, esta búsqueda interminable se resume en una cosa, ¿no?, hay que creer. Helios. Como que eh, esta misma perspectiva ideológica es como eje central de muchas otros, otras perspectivas, ¿no? Claro. O sea, de, de sí. hecho, parte parte de la idea de la construcción de uno mismo. Claro. O sea, que, eh, o sea es, una, es una perspectiva en la cual uno se tiene que construir para poder construir sociedad, para construir com comunidad. Y de hecho, recuerdo que, no recuerdo el nombre, pero recuerdo que una persona agarra me dice, estamos... Eh, estamos entendiendo mal al, al, al prójimo, no? estamos entendiendo mal al ser, estamos entendiendo mal la existencia de lo que es un ser divino, estamos entendiendo mal la existencia de lo que debemos ser nosotros y estamos entendiendo mal lo que es también una religión, no un dogma, una religión o o iglesia o la iglesia por sí misma en particular también, eh, precisamente porque es El prójimo, recuerdo que parte de la premisa de que el prójimo no es el... O sea, se traduce como el más próximo, Ajá. pero ¿quién es el más próximo? No es la persona que está al lado, frente, eh, no es el que está al lado de mi oficina, no es la persona con la que yo estoy, este, eh, con la que me relaciono, mi amigo, mi novia, mi pareja, mi padre, mi hijo, no el más próximo, que paradójicamente es el más lejano de cada una de nuestras propias perspectivas, ¿no? Y es a partir de esta misma... Preconcepción, como tú comentabas, o, o bueno, yo la, la sobreentino de, esa, de esta forma: que para construirse uno necesita construir, mejor dicho, para construir comunidad necesita construirse uno partiendo de la premisa que requerimos, de la, de la premisa de requerir ser explicados a partir de una definición más allá de lo terrenal, o sea, una, una concepción que trascienda. una construcción que pueda autodefinirnos y auto eh, y autonombrarnos lo suficientemente capaces de poder construir un camino. un camino ¿no? eh, y, y, y bueno, eh, ya quizá para concluir, cuando yo hablo de experiencia de fe, yo sé que nosotros ya traemos como ideas preconcebidas de qué es la fe y todo esto. no eh, Kierkegaard, por ejemplo, recom recomienda, ¿no? cuando hables... diciendo que lo que hablas es desde la fe, lo primero que te tienes que preguntar es ¿realmente sabes qué es la fe? ¿No? lo que Kierkegaard hace durante todo su trabajo como teólogo, como filósofo, como literato es que él cuestiona precisamente su concepción de fe y la, la concepción de fe de su comunidad en este caso Dinamarca y él se da cuenta de que han estado equivocados porque para Kierkegaard la fe es una experiencia que se vive desde lo individual Es decir, no existe como tal una fe de las masas, ¿no?, o una eh, religión, o, o que realmente haya un cristianismo masivo, ¿no? Para Kirchgaard el cristianismo se vive en lo individual, la fe se vive en una experiencia individual, ¿no? Y esta experiencia individual es precisamente la que va a determinar el, el, la transformación, ¿no?, tanto de la persona que la experimenta como de los y de las que le rodean, ¿no? Eh, pero él, por ejemplo, dice que para que esta experiencia de fe se vea vista en plenitud, tiene que ser una experiencia que esté basada en la soledad y en el silencio. Es decir, no es esta fe que se acostumbra, o sea, digo, no, respetando los demás movimientos, claro, ¿no?, y todo, pero aquí no le han tocado en la casa un testigo de Jehová, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, Y pareciera ser que lo que ellos pretenden es convencer a base de argumentos, no, a base de cuestiones así, no, que tú creas. Pero si se dan cuenta, este tipo de creencia es más una creencia desde lo cognitivo, desde lo dogmático, no. Presentando argumentos racionales, como lo hizo en algún momento la escuela escolástica, claro, no. Kierkegaard dice que eso no es así. La experiencia del creer se da precisamente en este acto de querer, no, de querer creer. Y él hace una diferencia muy grande, ¿no? En, en Temor y Temblor, por ejemplo, un libro que escribe él dice algo así, dice, existieron aquellos que creyeron porque supieron, ¿no? Y son grandes. Hay aquellos que creen en lo eterno, ¿no? Y, y son más grandes. Pero aquellos que creen lo imposible, ¿no? O sea, esos son todavía los más grandes. Laura llevado, una filósofa, diría o lo interpretaría así, ¿no? O sea, el, el, aquel que cree porque sabe… pues digamos es este científico filósofo no todo aquel que por medio de razón busca cosas o sea yo creo en lo que sé no yo creo en lo que veo yo creo en lo que palpo yo creo en lo que me es próximo no y, eh, me, me recuerda a, una a una pequeña frase que que curiosamente eh, es es es más parecido a un, a un haiku, que traducido sería eh, creo en lo que veo creo en lo que en lo que veo y, en, y lo que toco Creo en lo que vive y lo que creo en lo que vive y respira creo en mí ajá pero fíjate para Kirche, y, Ajá. y es y es este ya recordé porque eh, es como una un, un haiku precisamente para explicar eh, los nexos las redes y la construcción en sí de lo que es el este de lo que es la armonía que básicamente es eh, todo el concepto de lo que es un dios en oriente no Okay, pero fíjate la, la, la, las diferencias, no, o sea, la, quizá la diferencia entre lo que tú planteas y esto es, es es simple. Creer lo que para nosotros es posible no es como digamos muy difícil, ¿no? O sea, es quizá lo más, lo que de hecho es lo más como simple, ¿no? Creer en el eterno que podría traducirse como creer en estas posibilidades, ¿no? En estas cosas, en estas utopías, vaya, ¿no? También es como No es imposible, vaya, o sea, realmente creo que todos nos hemos creado alguna vez una utopía. Pero en lo creer en lo que humanamente, racionalmente es imposible, eso es algo que hemos dejado muy grande de, de lado, ¿no? Y quizá deberíamos hacernos estas preguntas, ¿por qué nuestras acciones, en pro de una mejor en la comunidad, en, en pro de una mejor vida, ¿por qué no funcionan? Porque a veces solo nos refugiamos en lo que es posible, ¿no? Pero, ¿y qué tal si damos el salto extra, no? Por ejemplo, tengo un amigo que estudia teatro, ¿no? Y para él, él decía que el teatro era el acto de fe más grande que él, que él podía experimentar. Y bien es cierto, ¿no? Porque en el teatro, lo imposible se vuelve posible, ¿no? O sea, uno que ha experimentado o que ha visto el teatro, ¿no? Uno puede ver cómo en el teatro pareciera ser que hay cosas, ¿no? Hay ciertos elementos que, que en nuestra cotidianidad no son posibles verlos. Inclusive no es posible manifestarlos. En el teatro todo es posible, ¿no? Y el, act, el, te, el acto de, de hacer teatro es precisamente un acto de imposibilidad. Pero aquel que hace teatro con pasión, aquel que cree en el teatro, hace que, que eso imposible se vuelva posible. Y es un ejemplo muy, que a mí me llama mucho la atención. Pero bueno, quizá vamos a hablar de esto en otro en otra ocasión. En resumen, ¿no? teología existencialista es una postura que dará inicio a, hacia nuevas reflexiones acerca de Dios, ¿no? Y de cómo la humanidad, ahora fíjense cómo es la, la cosa, ¿no? Cómo la humanidad llega a un punto en el cual se siente apartado de Dios, o que Dios se ha apartado de la humanidad. Y la humanidad se pone a reflexionar sobre su papel en la tierra, ¿no? Que luego va a dar paso a otras teologías más adelante, en las cuales se va a decir que no, no es que Dios se haya ausentado, o que Dios esté alejado, ¿no? Lo que pasa es que Dios está aquí. ¿Y dónde está? Dentro de la misma humanidad, ¿no? Y dentro de la. está en todo, vaya, ¿no? Este. poniéndolo quizá en términos muy simples, ¿no? Que no son tan simples. Y bueno, pues vámonos a despedir. Gracias por su atención en este programa, ¿no? Yo soy Israel, igual si tienen dudas. Este fue el primer programa, digamos que fue una especie de programa experimental, ¿no? <risa> <risa> Aún hay que irlo replanteando más. Eh, faltó Héctor, ¿no? Yo creo que Héctor es de suma importancia para este programa, ¿no? Héctor es. un chavo que, que está a punto de, de recibirse del Seminario Mayor aquí en, en Ocotepec y que también tiene un, un gran bagaje cultural y de conocimientos extraordinarios. este Y también él nos puede ilustrar con mucha más eh, precisión sí. algunas cosas ¿no? que, que creo que son importantes. Eh, pero bueno, no nos dejen de sintonizar todos los sábados a las 5 de la tarde. ese es su programa, el Areópago. <ríe> y nos vamos con esta canción. ¿Elios? Sí, nada más para... Dar una pequeña eh, por así decirlo. Un, una, un pequeño resumen. No, bueno, no resumen. Más como una eh, objeción. Ah, ok. Es simple, simplemente es que para mí, construir comunidad, sin sí, nace del individuo, sin la necesidad de querer explicar con términos trascendentalistas. o trascendental mejor dicho eh, el actuar de cada uno de nosotros y que es parte creo que fundamental de una también parte de la idea de una tradición judía que es el es el juicio a Dios no sé si has escuchado algo de algo al respecto podríamos tomarlo en otra en otro programa creo que sí es importante Pero bueno, más que nada lo que quería resaltar es que la teología existencialista lo que va a querer, en, en pocas palabras, es ya no hay que dar tantas explicaciones acerca de la existencia de Dios o hay que ponernos a pensar en que si Dios o tratar de justificar quizá todo con Dios. Lo que precisamente busca es que la humanidad tenga una experiencia real y viva con Dios ¿no? en su individualidad. Y también eso depende de cada quien, no o sea, eso depende de su querer. De hecho es un acto de, li de libertad, ¿no? Aquel que quiera hacerlo lo hará y quien no quiera hacerlo también, ¿no? Está en toda su libertad de hacerlo. Y bueno, pues nada más fue para discutir con este Israel. <risa> Mientras, eh, nos dejamos con esta pequeña canción que se llama so que se llama Pretty Face, Pretty Face de Soleil. Uh -huh. Y pues nos, nos escuchamos para la próxima. Eh, vamos a estar este, comunicándoles vía redes sociales en Radio Chinelo en Radio Chinelo Radios y en la, en la página principal o en la página de Facebook de Radio Chinelo así como también del compañero Israel que lo pueden encontrar como Israel Galván y también pueden encontrar, encontrar como Hilo Sarmenta también sigan a los otros programas que son de mentes los todos los martes de 5 de, de, de, de la tarde a 6 de la tarde 5 a 6 de la tarde a la Jolote que es de 6 a 8 Al monedero de 8 a 9 todos los lunes. Los y las brujas de Venus. Los miércoles las brujas de Venus, que son de 5 a seis y media aproximadamente, más menos, depende de cómo les guste a ustedes. <risa> y todos los jueves con nuestras raíces, un programa producido en un programa coproducido con eh, la CGSIP. Así como todos los viernes vamos a comenzar la próxima semana con el gocenito, que es un Es un nombre curioso para un programa de ciencia Programa de ciencia y tecnología. Entonces los esperamos la próxima semana con toda esta programación y les comunicaremos cuándo cómo, cómo vamos a estar comenzando con el aeropago. Probablemente la próxima semana, probablemente dentro de 15, probablemente dentro de un mes, probablemente dentro de un año, pero nos estamos escuchando. Hasta la próxima. My pretty face in his old eyes I listen to our blood run side by side I throw my hands to you and run away It's so cold, so dangerous that I can't